Rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya no somos los de antes, Sotero. Jamás se había dado esta circunstancia de que empezáramos tarde el programa y venimos de un jueves de ausencia que, por suerte... La ausencia de una, dos o tres personas no implica que enregando las mañanas en tanto proyecto colectivo deje de salir al aire. Es más, estuvieron los compañeros y las compañeras de la colectiva eh, a quienes les mandamos un abrazo gigante y les debemos una. Eh, que o sea para... que vos, TVL, te, te estás haciendo cargo como retaguardia de la ausencia, de haber dejado... No, no estoy, <ríe> simplemente eh, me fui elegido como vocero <ríe> para esta circunstancia tan sentida Y tan importante. Eh, y ahora estamos empezando seis minutos más tarde. Esto ha dejado de ser serio. Sin dudas. Así te lo quiero decir. Bueno. Eh, che, tenemos un programa cargadísimo de información. La verdad. Tenemos un programa muy, muy, muy cargado de información. Eh, vamos a, a intentar seguir metiendo los audios y las noticias que tenemos de... a ver cómo podamos, ¿no? Este, sabemos que seguramente nos van a quedar cosas afuera para que desde la Caterba de, eh, o desde eh, Estación Sur mañana estén tomando eh, uh -huh. estas noticias. Eh, sobre, cerca del mediodía, sobre el final, vamos a estar dando una noticia que no podemos dar eh, todavía que tiene que ver con... Eh, te adelantemos algo, digo, para casi en código, para aquellos que siguen con atención algunas de las noticias que pasan por nuestros medios, eh, es una noticia que viene del Paraguay, que está relacionada a la que se dio la semana pasada con relación a víctimas del, del estrosnerismo, ¿sí? A las 11.45 recién, este, no, no, no estoy queriendo jugar de ninguna manera al misterio, simplemente quiero decir que desde las 11.45 es el momento en que estamos autorizados a dar una noticia eh, que va en el mismo sentido de la que dimos la semana pasada, lo que implica un gran avance en la lucha por los derechos humanos en la región, ¿sí? sobre todo en un lugar donde fue... Eh, durante tantos años, digamos, asoló una dictadura eh, tan atroz y que además implicó eh, esa noche tan oscura la imposibilidad de poder alcanzar Eh, justicia, no, no hay justicia en uh -huh. el Paraguay Y recién se están dando allí algunos pasos Como la de identificación de cuerpos Que en la Argentina se han dado hace mucho tiempo Y de hecho con herramientas generadas en la Argentina Hay rumores a propósito de eso Que indican que el equipo argentino de antropología forense Va a tener que dar una lucha importante Para que no se le sean quitados eh, Unos re recursos estatales que tiene ...para llevar adelante su monumental tarea eh, que implicó la semana pasada... ...la eh, identificación de dos restos de desaparecidos eh, por la dictadura de Stroessner... ...una compañera italiana, Rafaela Filipazzi, ...que fue secuestrada en Montevideo, que vivía en la Argentina... ...estaba naturalizada en Argentina, es decir, una víctima del, del plan de la operación Cóndor... ...y eh, por otro lado... Eh, el, el de Miguel Ángel, los restos de Miguel Ángel Soler, que, eh, que fue el secretario general del Partido Comunista en Paraguay en aquellos años, <coughs> en la clandestinidad, era el, eh, el, el jefe, el secretario general, quien llevaba adelante las políticas del de Partido Comunista Paraguayo, eh, uno de los partidos eh, que sufrió la persecución. De parte de ese interminable Colorado ¿no? Si nosotros acá hablamos de lo que implica el PJ Y en segundo lugar lo que implica la UCR Imagínense allí un partido eh, único Que tiene allí adentro mayor parte de, de gente de, de, de mala reputación política Y de mal accionar político Y, y también tiene allí adentro Gente que aporta, digamos, eh, buena leche, pero que claramente son los menos, ¿no? Imagínense, imagínense, acá somos casi partido único con el PJ, casi, ¿no? no alcanzamos a hacerlo, pero muchas de las cosas de la política nacional pasan alrededor del Partido Justicialista. Bueno, allí con el Partido de Colorado, sí, la, salvo con Lugo, digamos, Y, a, y aún con Lugo Hubo algún acompañamiento de, de sectores del coloradismo La situación es mucho más compleja Bueno, eh, vamos a, a estar atentos entonces ¿sí? A lo que pase en Paraguay Sobre el final del programa Vamos a estar dando una noticia Respecto a este tema Ahora si te parece arrancamos musicalmente Y después nos metemos con todo lo informativo mm -hmm. arrancamos en la mañana epa, epa, arrancamos, arrancamos la mañana ma con un silencio de arrancamos, radio. Arrancamos la mañana pifiándole con ¿Qué era el... eso, vele? Esto, ¿Qué va, es eso? Va de ¿Qué es eso? La reconocible guitarra de Sky Baylinson. Es Como verás, reconocible para vos <ríe> y no para mí. Digo, hay algo ahí que evidentemente escuché varias veces, pero no me acordaba qué era. Y nunca la reconocería. Parte. De uno de los discos de Los Redondos. El que venía con la cosita que parecía Ludomatic, ¿viste? ¿Te acordás? ¿El plateadito? El plateadito, exacto. ¿El plateadito con un cosito saliente? Con un cosito saliente que los de nuestra edad... Igual Ludomatic era algo que se apretaba, no tenía mucho que ver el disco de Los Redondos TVL. Pero visualmente era lo mismo. Visualmente se parecía, a ver, era una cosa... Convexa Ajá. o cóncavo. Siempre tuve problemas con. Convexa. ¿Para afuera convexa? Bueno, era para afuera. Convexa, solo que si la apretabas la rompías O sea, no era funcionalmente como el dudomatic. Capaz que estamos pensando en otro disco. ¿eh? Bueno, lo tenés, ¿no? Bueno otro ¿Lo juego? tenés? ¿Lo tenés? ¿El disco? ¿Lo tenés el disco, por supuesto? El disco está atrás. Bueno, sí. después me lo mostrás. Eh porque me parece que tengo otro en la cabeza. Dale, dale, ya mismo te lo, te lo voy a buscar para así... No, no, no, es que es una... Perdón, pero es una... Eh, es importante lo que estamos hablando. Tenemos que definir efectivamente si la tapa del de disco de los redondos Momo Sampler se parecía o no al Ludomatic. Ajá. Mientras tanto, escuchamos parte de la música de ese disco. Hasta las 12 vamos a andar enredando las mañanas. Comunicación popular hecha desde cualquier parte del país. ...por medios alternativos comunitarios y populares. Y un fiel ritmo su contestador lejos Du blir så El se va, va, va, va. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. de medios alternativos Monólogo número 5